L2, L2 Para atrás que hay asiento Oiga, no empuje, no empuje El asiento es para tres Cuidado con la roja Métale el chuzo Aguanta que ahí viene la moto Y nos pueden recetar